Documentary scene upon the fractured screen, the dreadful bonus scrawled upon the front of pain. <laughs> There's a policeman with an honest sword, a scene whose head is on the pole, and grunts as he fills his grip with a feeling of a knees. He briskly frisks the tommy remains. dropping the print of a prince and stage and endeavors to ignore. The heart and bracelet, pro machine. His is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show. The situation tragedy. Grand opera, slick with soap. Cliff with no hope. The Water Gallery. The Flooded Gallery. The tot song. no one ever sings The cup you grow a slide The comedy divine The bulging eyes of puppets Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? A ver, eh, siénteseme ahí Yo cuido que sí, parece que sí que se me siente Digo lo que de que me parece que sí que se me siente Porque en realidad no lo sé Que ya que, bueno, pues esta semana Resulta que en la Radio Cuca No hay auriculares Hombre, eh, vamos a ver eh, Las semanas anteriores No sé si lo sabía o no Uno porque no tuve. Eh, tuve cuatro semanas o tres en, sin hacer el programa Y otro porque la semana pasada, que sí que, sí que lo hice eh, Bueno, pues me traje yo unos auriculares de, de casa Soy así de, de chungo y de miserable y mira todo en cuanto a de, de utilizar el material que hay aquí en la radio Pues lo traigo, traigo yo de casa Entonces, bueno, hoy va a costarme hacer esto, ¿eh? esta filigrana que estoy haciendo, que si combinar la música de fondo con la voz, pues bueno, no va a costarme trabajo, ¿eh? va a costarme un poquillo de trabajo. Voy voy a intentar hacerlo igual, ¿eh? voy a intentar hacerlo igual porque, a ver, vamos a ver, después de tantos años en antena, podrá decir cualquiera, <risas> hostia, la y con mucha experiencia en la radio y mucho tal, pero mira, ¿eh? que dependiente lleve de... del mm, despeje de el que tanto es potrica en contra la tecnología si no un tiene si no tiene material ahí tecnología vease auricular resulta que no lleguen a a hacer el programa o vamos a ver no es lo mismo pero pero sí josé incómodo y miserable claro que soy yo de toda la vida joder. Sigo sin tener a Neide en el chat, la semana pasada ya no tuve a Neide, claro, y es que a lo mejor lo que ocurra, ya es que, es que se me metían al, al chat, que quieren, eh, que quieren María y, y, y Macetu, Claro, pues María ya se enteró, ¿eh? se enteró de que ya hice programa la semana pasada pero Maceto igual lo que pensaba y que en todo agosto no iba a estar, que a lo mejor dicho lo estoy yo, ¿eh? <risa> vamos a ver ¿eh? igual dicho yo aquí en antena bueno, hasta septiembre sin tientes, porque en agosto voy a estar el mundo. bueno, no fue así, no, porque vine antes, un poquín un antes Y en lo mejor, pues, pues ni siquiera viene a mirar, a ver, porque total, no matar ¿Para qué voy a ir a mirar si, si era anedonia con miserable? No va a hacer anedonia esta noche. Fas muy bien más de tuyo que usted te diga. <ríe> yo podría lo mismo. Y además, si tuviera cualquier cosa mejor que hacer, en vez de sentir anedonia, pues igual hacía también esa cosa en, en vez de sentir anedonia. Bueno, tengo, tengo yo esta noche, esta noche tengo tema, ¿eh? esta noche vine con, vine con tema. Ocurrísme para la tarde, ¿eh? estaba yo reflexionando, reflexionándome a mí mismo, y, y bueno, pensé, pensé una cosa. Llevóme yo también eh, un, un libro eh, que estoy leyendo de, de o sea lo sabéis, de sobra, de la literatura fantástica, de, de ciencia ficción en concreto. Bueno, estoy. fantástico tiene menos ¿no? que, que muchos otros porque bueno, y es ciencia ficción pero y más bien de esa ciencia ficción hard ¿eh? la ciencia ficción realista es que me gusta a mí. Hombre, también tiene muchos elementos fantasiosos ¿eh? mira, no, estoy pensando ahora que igual no se correspondía del todo con la con la ciencia ficción con la ciencia ficción dura porque sí que tiene muchos elementos de fantasía de fecho, en eh, En las cuestiones en las que lle muy realista je, porque bueno el rapaz que lo escribió la verdad que no sé qué, a qué se dedicaba con la, la, la su so cualificación profesional pero si digo que, je, que posiblemente fuera físico paedme, eh, paedme que no me confundiría mucho porque los conceptos de, de física que aparecen en esta obra pues bueno son, son bastante avanzados Te he hecho ya el título, sin de ir más para allá, ya más la trilogía de los tres cuerpos, que yo no lo sabía, pero por lo visto eh, el predecir, perdón, la trilogía, la trilogía del problema de los tres cuerpos. O de los tres cuerpos y el problema de los tres cuerpos y la, la primera novela del estrés. Bueno, no lo sé qué más da, joder, miradlo, ¿no? que hay un poco, no, no fue falta que lo diga yo. ¿Mm? Podéis agarrar, pues, pues, si estáis sintiendo esto por internet, oye, pues mirad en internet, trilogía de, de tres cuerpos, el problema de los tres cuerpos, si llevo, sale, si es el título de la trilogía entera o si es de uno nada más. Podéis decirme eso de, ay amigo, pero yo es que yo no tengo internet, y entonces, si no te por lo analógico, como me entero, coño, pues vas a la librería que tengas más cerca, ¿eh? Que, o ya vale sí o ya no que llegue muy tarde son las nueve de la noche llega joder ponéis pegues para todo vais mañana hostia, o pasado o fin de semana el sábado abren casi todos pues acercáis vos eh y miráis preguntáis preguntáis si al, al vais a una de estas que, que haya que haya librero eh no majaes al corte inglés, madre de dios, un sitio de esos tienen puta idea. Vais a una calle al librero y preguntáis, "Oye, el librero, eh, miramos una cosa, a ver, estoy interesado en en una trilogía que que es la trilogía de los tres cuerpos." Y a lo mejor el librero, si un librero de verdad, estos que sabete que va el tema, diráte, "No, no, rapazín, es la trilogía del problema de los tres cuerpos." O la mayor dice: Sí, mira, está aquí. Y entonces ya lo veis. Y el, veis que, oye, primero el primer libro, sí, es verdad. Llamase el problema de los tres cuerpos. ¿eh? Pero la, tri la trilogía entre ellos es más la trilogía de los tres cuerpos. Bueno, a ver, joder. No voy a resolveros yo la vida. Tú, ya vos decís a lo que podéis hacer, ¿no? ...eh, vale, venga, pues seguimos con el tema, hostia, no me cortéis, ¿m? no me cortéis porque se me tarde, pasa el tiempo, ya van 10 minutos de, de programa, ¿m? que no sé ni cómo está quedando por culpa del, del tema este y de, de, de, de no tener auriculares, pero bueno, bueno, la cuestión, seguimos, sigamos, ¿vale?, que el problema de los tres cuerpos, por lo visto ya un problema real en física... que lleve que, que la incógnita de lo difícil que lleve predecir cuál va a ser el movimiento de tres cuerpos iguales sometidos a, a mutua interacción gravitatoria. Pues que ya sí, ¿no? Lo que pasa que ya sabes que como yo soy eh, aprendiz de todo y maestro de nada, pues entonces no estoy diciendo lo mal, porque eh, lo que yo sé lleve muy poco. Pero bueno, que pues decía que el, que, el, que el rapaz que lo escribió Eh, la trilogía está en cuestión, que posiblemente, posiblemente, paezme a mí, eh, que no ando muy desencaminado, si pienso que, si vos digo eso de que posiblemente sea ya físico, ¿eh? Eh, tengo una cualificación como, como físico. Porque, bueno, eso pues, pues, fala de conceptos muy, muy, muy profundos, muy avanzados en temas de, de física. Es ahí la parte en la que seguramente pueda calificarse la obra, o esta obra en concreto como ciencia ficción dura, realista. Eh, lo que ocurre que también está plagada de, de fantasía. ¿eh? No necesariamente una fantasía cercana al realista, pero bueno, digamos que tampoco se toma muchas. muchas licencias el rapaz este bueno pues el casoye que yendo de yendo a esa obra esa novela y el tercero por el tercero y por la página doscientos y pico, con seis son 600 700 estoy en ese momento ay dios quiero acabar quiero acabar después cuando acabe diré eso un dios acabó que putada porque te gustaba de mucho de los tres por si de alguno vos animáis Eh, el primero el problema de los tres cuerpos está eh, muy bien el segundo el bosque oscuro bueno está eh, bien pero lleva más tienen fragmentos ten cachos que lleva más más barragoso de, de seguir pero madre de dios con el con el tercero madre de dios bueno el fin de la muerte se llama estoy flipando eh, estoy flipando pero desde de, de, de, de costarme trabajo mira tengo tengo lo aquí En el libro del Llau, el libro madre na sella de AlLau, tengo posada la mochila y dentro la mochila va la novela. Si corto anedonia en en 20 minutos, ¿eh? Y digo, yo, a ver programa Curtin hoy. Y papá ayer no digo más que que levantándome, Antes de antes de la hora para que me dé tiempo antes de de ir a trabajar. ayer a un poquillín <ríe> sí, por la puta verdad ¿eh? a ver, lo que feo lle, eh, llevándome ¿eh? corro para pa desayunar y pa hacerlo todo y salgo casi corriendo para pa el trabajo entonces cuando llego allá digo, guay, llegué en 25 minutos primero, entonces busco un banco ¿eh? siéntome y llevo un ratín <ríe> esos minutos Ya sé, una locura posiblemente para la, la mayoría de los que te sintiendo. Pero hostia, a mí, ¿qué quieres que... Hostia? A mí prestan por la vida poder llevar un poquillo. Llevo un poqueñín por la noche antes de dormir, llevo un poqueñín por la mañana antes de entrar a trabajar, llevo un poqueñín por la tarde en, en donde sea Bueno, joder, hostia, que aún tiene sus maníes. La mía y la del hierro, hostia, los libros y tal... Bueno, casualmente que, que leyendo ese el libro con tantos conceptos de física, en algún momento le leído alguna referencia al, al, al problema de la de la teoría del todo, ¿eh? la teoría del todo, eh, que ley el Nintendo, que bueno pues muchos físicos, eh, yo que sé, pues por ejemplo Einstein, ¿eh? Einstein tenía muchas ganas de, de dar con la teoría del todo, eh, que que ya la teoría la teoría del todo. Bueno, la teoría del todo y, um, a ver, la cuestión, voy a intentar de explicarme, eh, pa, pa, antes de lo digo, básicamente, eh, no penséis que, mm, que me dedico aquí a, a, a ilustrar a nadie, porque no estoy yo para ilustrar a nadie, <risa> to, to, to, que me ilustran a mí? Oísteis? Bueno, pues la cuestión es que en, en física, digamos, que hay eh, dos, dos grandes teorías, ¿no?, una que hiela que bueno pues la que te explica la la física que de los objetos que todos tenemos alrededor la física de lo de lo macroscópico no eh, la teoría de la de la gravitación universal de De, de, de Newton ya ¿eh? y, y que bueno que después modificó la modificó la Einstein con eso de la de la relatividad no me preguntéis en qué lo modificó ni en qué no porque eh, a ver que no llego yo para tanto ¿eh? no llegó yo para tanto pues la cuestión es que bueno pues esa esa teoría es extremadamente precisa para bueno pues para predecir los movimientos la mecánica De, de los grandes objetos ¿m? de los objetos macroscópicos de, de los planetas hasta hasta yo qué sé pues una canica ¿eh? y perfectamente eh, bueno pues fiable y, y prácticamente todo predecible ...tiene los problemas y tal pues seguramente de alguno, pero bueno muy muy pequeñinos muy pequeñinos y después hay otra teoría ¿Eh? que es la de la mecánica cuántica, que es una teoría muy afallada para explicar fenómenos microscópicos. ¿eh? fenómenos que se producen en, en esas partículas fundamentales ¿eh? que tanto me gustan a mí, que si, que si protones, que si neutrinos, que si la madre que los parió, porque hay un ciento de ellos. ¿eh? Los hadrones en general, porque por lo visto hadrones y todo, por eso el acelerador de partículas este llámase, creo que el de Suiza, el que llamen colisionador de hadrones. Bueno, pues, pues eso, hadrones. ¿eh? Bueno, la cuestión es que para pa, cómo se mueven y las cosas que faen los, los adrones las partículas fundamentales, para eso la teoría está grandona, no vale. No no llegan a decir cómo a afurrular. Eh, por embargo, ¿eh? las predicciones de la, de la mecánica cuántica, pues tampoco no valen para las cosas grandones. ¿Eh? Digamos que las dos son verdad. ¿No? ¿Eh? Son verdad eh, en el sentido de que, bueno, pues que eh, experimentalmente ¿m? son capaces de hacer predicciones sobre determinados comportamientos y esas predicciones, bueno, pues tienen una, una efectividad, ¿eh? un, un, va, muestras un cumplimiento grande. ¿m? Que yo quiero saber lo que va a hacer un electrón. Bueno, pues, uso, el, bueno, uso, a ver, yo qué sé, supongo que habrá fórmulas y habrá historias que la mecánica cuántica han dado esas cosas. Y, bueno, pues, análisis y, y, bueno, pues, predícese bien. Eh, que yo quiero saber lo que va a hacer un meteorito. Bueno, pues, entonces, es, uso la otra, la grandona, y furulen bien las dos. ¿Cuál es el problema? Que son incompatibles, ¿eh? Eh, las predicciones de la una no, no encasen con les de con les de la otra ¿eh? y bueno pues los dos también ¿eh? porque los dos son ciertas cada una en el, en su ámbito pero bueno pues obviamente como toda disciplina del, del saber eh, la pretensión llegar a alcanzar una teoría que sería capaz de explicar de ambos, los dos fenómenos, el macroscópico y el, y el microscópico. De momento, eh, las predicciones son contrarias, contradictorias. ¿eh? Eh, les unes nunca con o otras. ¿eh? Les dos son incoherentes, como yo. ¿eh? Son incoherentes la, la una con la otra. Eso mm, no quiere decir que, que sean falses. sencillamente quiere decir pues que seguramente hay eh, de alguna otra fórmula de alguna otra teoría ainda por desarrollar que pueda bueno pues abarcarles a los dos eh, ya sabéis que el avance de la ciencia me gusta me verlo y gusta me gusta me de explicarlo como un proceso eh, dialéctico ¿eh? dialéctico en el que Una tesis y una antítesis eh, enfrentanse, pero no para pa que una acabe con la otra, ¿eh? no, sino para fundirse las dos en una síntesis. Eh, la cuántica ya es verdad, la gravitación universal también es verdad, y no van a enfrentarse para pa una acabar con la otra. ¿eh? Para decir los gravitacionales: Me cago en la puta de una palidad, a la cuántica. ¡Déxela para allá! O sea, ya que, que ahora en el universo mando yo. y O sea, que ya ponen los electrones. ¿Eh? hacer lo que yo diga, porque si nada... <risa> no, no lle pa eso, no lle pa eso. La cuestión es que se eh, enfrenten, entre comillas, si podemos usar esa, esa palabra, ese término, enfrentense con la intención de, eh, de ir un poco más allá, de poder los dos y hacer de algo más grande. ¿Eh? Eh, una, una síntesis, que a su vez esa síntesis se convertirá en tesis y seguramente surda alguna antítesis y hay una síntesis mayor. El proceso dialéctico y es, por definición, infinito. ¿eh? Eh, el avance de la ciencia del conocimiento, eh, en principio, también ¿no? sin una sin una ina que lo que lo que lo contradiga ¿eh? y no una ina que lo contradiga por la cuestión y que precisamente viendo eso ¿eh? pues pescan de bueno ya, ya me pescanciara muchas otras veces pero digamos que acordeme de que bueno ya, ya sabéis de sobra de mucho maestro de nada y tal pero bueno hay unas cosas de las que sé un poquillo más y otras de las que sé un poquillo menos mucho mucho no sé de ninguna quede vos claro ¿eh? eh o sea de ¿sí ser guay de de serio digamos un sabio de referencia capaz de oye pues de, de explicar esta cosa o la otra no <risa> yo de eso de eso no soy para nada en pa ninguna ninguna disciplina vale pero bueno pues lo dicho hay de algunos en las que sé poco y de algunas en los que sé muy poco. ¿eh? De física, por ejemplo, sé muy poco. Muy poco, muy poco. Pero de, de otras ciencias más relacionadas con, con el comportamiento. ¿eh? saberes que van más relacionados con los, con los individuos. pues bueno para pa esas cosas eh, igual sí que sé un poquillín un poquillín más ¿eh? Eh, poquillín, ya os digo mucho mucho no mucho en ningún caso y de y de ninguna manera pero bueno un, un poquillín sí que sí que sé de esas de esas cosas y resulta que yo para pa explicarme a mí mismo ¿m? y para intentar comprender el mundo que tengo alrededor y sobre todo el comportamiento y la conducta de los de los individuos humanos y no humanos, de, de todos los que tengo alrededor, pues digamos que yo también aplico, mmm, igual que la física, para eh, pa comprender el movimiento de los objetos, pues utiliza esas dos teorías. Yo también utilizo... Utilizo dos, dos teorías, digamos. Eh, se Separto de la misma manera que la física se parta entre lo microscópico y lo macroscópico, pues yo ante lo que se parto y entre lo filogenético y lo ontogenético. Que igual decir vosotros, coño, ¿y que son esas palabras, esos términos tan raros que eh, que usa el anatómico miserable? Nada, pues a ver, que son palabras muy guapas para decir cosas muy sencillas. Lo que pasa que, bueno, soy así de pijo, ¿viste? <risa> eh, la evolución ontogenética, que es sencillamente el desarrollo del individuo. ¿eh? De, un, de un individuo cualquiera, desde que nace hasta hasta que muere, es ahí todo el desarrollo ontogenético. ¿eh? Bueno, hasta que muere, igual no, porque. Bueno, sí, porque. Tarta, yo soy de los que piensan que está formándose, formándose siempre. Eh, por embargo, eh, lo filogenético bueno, pues el, el desarrollo de, de, de una especie entera, desde de de que surgió la especie eh, fue evolucionando y hasta ahora. Se oye la evolución filogenética. Bueno, pues resulta que yo tengo dos teorías para... para intentar explicarme a mí mismo y para explicar a alguien si llega que pregunte y que discutir conmigo sobre el tema bueno pues la la manera en la que yo entiendo la evolución filogenética y la manera en la que yo entiendo la evolución ontogenética para la evolución filogenética para la evolución de las de las especies yo sigo enganchado a bueno yo y la gran mayoría de personas no siendo Los, los, los magufos ¿eh? y bueno pues me parece que hay teorías modernas que, que, que yo debiera conocer y que como miserable que soy no conozco así que digamos que yo sigo ¿eh? sigo, sigo siendo eh, defensor y sigo, pens sigo pensando que esa teoría es la que me explica mejor los fenómenos que, que suceden a mi alrededor porque eh, bueno me quede claro Eh, de la misma manera que en las ciencias físicas, digamos, eh, y es relativamente más, el, el objeto y más fácil de estudiar y el su comportamiento es más predecible y fiable en estas ciencias de la vida, pues no. Eh. El comportamiento de una piedra ya más fácil de predecir que el comportamiento de una paisana, por ejemplo, y totalmente diferente y es mucho más difícil porque influyen muchos más factores ¿eh? y factores que son pues eso, menos predecibles que los factores que pueden influir por ejemplo en el, en el movimiento de una piedra ¿eh? no, no son lo mismo, no son lo mismo en absoluto y es mucho más difícil entonces bueno, pues hay más discusión y hay más teorías y lógicamente pues bueno, yo lo que intento yo buscar la que, la que más Mm, la que más la que pienso que más se adapta a, a lo que a lo que percibo y la que lle más capaz de, de explicarme a mí los fenómenos bueno pues eso que, que, que me llegan que, que recibo de alguna manera bueno pues para todo lo que tiene que ver con la filogenética yo la, la teoría que, que sigo ¿eh? y que de momento bueno pues me no me defrauda y la, la selección natural, la teoría de la selección natural, el el darwinismo. ¿eh? Eso que, que los hay que lo nieguen seguramente porque porque no lo comprenden. No se me ocurre otro no se me ocurre otra cosa. Porque joder una teoría tan tan tan transparente que de verdad no sé yo no entiendo no entiendo que no lo entiende. De verdad pues lo Vos pues lo digo, a ver, donde no entiendo a que no lo entiende, sí que, si sí, que está bueno pues está, está familiarizado con la, con la teoría, si sí, es que sencillamente pues sabe de la teoría de Darwin lo que lo que vienen en, en los pegatines y lo que sale en la tele generalista, eh, eh, los hombres venimos el mono sí, sí, sí, y les mujeres de la mora, no te jode. No, no significa eso no, ya que evolucionemos desde el mono ¿eh? en desde la mona significa que lo mismo bueno pues los Homo sapiens que por cierto acabo de, de, de pensar ocurrió eso eh porque yo qué sé pues porque le, de algunos feministas reclamen bien reclamó al mi parecer eh, palabras como médica o O, o, o, yo que sé, o, o miembra incluso, ¿eh? y, no, y no se quechen por el término Homo sapiens, que lleguen que, que no hay una, no una, un podría decirse mulher sapiens, o que lleguen las mujeres, las mujeres no son sapiens, ¿eh? ay Dios, bueno, eh, o sea. Bueno, esto fue una reflexión que se me ocurrió ahora, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabéis que no tengo yo problema ningún en cortar el filo para ponerme a... para ponerme a hablar de, de otra cosa cualquiera. No tengo problema, ni, ni el más mínimo. Bueno, pues que estaba yo diciendo que, que la teoría de la, de la selección natural, que a mí parece realmente fascinante, ¿eh? Y, y, y que me ayuda a entender... ¿eh? ...lo que me falla entender bien, pues bueno, la diversidad de, de especies... Y, ...y el por qué unas son una, así y otras otra son así. Por cierto, mira, ya que digo este tema, eh, un motivo seguramente... De, ...por el que la, la gente, bueno, pues de alguna gente que no tiene así, ...que no está muy cerca del tema, se engueve ya con lo de la selección natural... Y es la, la puñetera manía que tienen, por ejemplo, en incluso en los documentales, ¿eh? en los documentales de, de plantas y, y de animales. Dicen eso de, ah, esta planta desarrolló flores royes para que los insectos vinieren a... Eh, no, <risa> a ver, no. <coughs> ya sé que dentro de... <coughs> dentro del mundo este y del estudio de la evolución ahora mismo está, bueno, están investigándose cuestiones de esto que llaman la epigenética, de esto se menos todavía, o sea que puedo meter el gamón muy grande ¿eh? pero bueno, básicamente la epigenética merece algo así como que la, la voluntad de los individuos eh, sí puede tener eh, de algún, de alguna influencia en, en los cambios que se producen Nos, Tengo ganas de acercarme más a la epigenética porque eso ayudaría a, a acabar con una pequeña contradicción. Bueno, pequeña no, enorme contradicción de la que después voy a eh, Yo a ver si sí soy de los que piensen eh, que el uso... A ver, vamos a resumir. no eh, no eh, que el animal, por ejemplo, yo qué sé, pues... Pájaros, venga. Los pájaros son muy a siempre para para hablar de para hablar de esas cosines. Un pájaro que tiene, a mí me gusta siempre poner estos estos ejemplos de los pájaros y y la forma al pico la de mi madre, O bueno, va va venga, voy a cambiar para no poner ejemplo la misma. Vamos a hablar de de bueno de un perro, ¿qué coño? Bueno, perros no, porque perros hay muchos Es una sensación artificial, que hay otra movida eh, Bueno, que, que, coño, un yobu Venga, un yobu Pues vamos a hablar de, de un yobu Resulta que, bueno, pues Una serie de yobus Viven tan felices en un determinado sitio Y en un momento dado eh, eh, bueno, vamos, vamos a decir Yobus viven tan felices En un, en un sitio, ¿eh? en una viesca ¿eh? una viesca de, de tipo yo que sé de atlántico de, de, de clima de clima atlántico que predominan pues pues los marrones los los verdes y tal y bueno pues cuadra que, que el lobo tiene bueno pues tiene un pellejo de, de color marrón ¿eh? que seguramente oye, pues viene y Muy bien, porque si nada, pues, pues les, les, les preses no se cosquen que está allí, no lo ven hasta que está muy cerca, entonces eso favorece lo para la, pa la hora de, de cazar y tal. ¿eh? Eh, bueno, vamos a suponer que, que en ese sitio que vive el Yobu, ¿eh? Eh, viene una un glaciación, un enfriamiento global. Y, y ese paisaje que allí, más bien que allí era más bien tirando marrones verdes tal pues está tan el año nieves nieves perpetuas entonces claro joder, si el yobu sigue teniendo el, el, ¿eh? el pelo el pelo de color marrón coño pues bueno rápido rápido les les preses no y escaping la, la presa no es un idiota entonces cuando ve al bicho de hostia este bicho viene a matarme para comerme o sea ya que yo si acaso voy a escapar para que no me mate y, eh, y no me coma parece vos lógico no, ¿no? yo creo paz, me que sí bueno, pues entonces eh, en la visión esta de, de, de los documentales divulgativos y esto que nos dicen a veces eh, en los telediarios la lo de mi madre, dicen eso de eh, el Yobu ¿eh? decidió entonces eh, desarrolló el, el pelaje blanco ¿eh? para poder adaptarse mejor al al clima nevau, al entorno nevado tal. Eh no a saber. Yo que flipo, estoy estoy estoy imaginando ahora mismo, Un concilio de lobos diciendo, "Oye, si vos paredes si acaso vamos a tener todos fios que tengan el el pelo blanco. para -pa que tengan mejor camuflados eh, en la nieve y así eh, y así nada pues pues que hacen mejor y tal no es no así la no así la movida ¿eh? no así en absoluto ¿eh? vamos a ver eh, la cuestión de que los cambios ¿eh? las modificaciones contra esto que digo que yo os digo que tengo que aprender estos de la de la epigenética que que me parece que precisamente lo que está diciendo llega a lo mejor sí que ¿Eh? sí que la decisión de los, de los individuos tiene alguna influencia en cómo se produce el cambio en principio y yo de momento todavía sigo la, la selección natural estoy abierto a esa, a esa nueva idea que me parece fascinante la selección natural dice eso de que los cambios eh, se producen bueno pues, pues al azar ¿eh? Eh, un determinados factores mutágenos están influyendo en todos nosotros. ¿Mm? Eh, bueno, pues de, de las radiaciones de la propia tierra, radiaciones eh, cósmicas, eh, enfermedades. Bueno, de todo puede influir en, en la mutación. Y claro, la segunda parte, cuando la mutación se produce qué hacemos con ella? ¿Eh? Por un lado, sí que es verdad eso que dicen de Eh, no que el ambiente selecciona porque el ambiente no llena y para andar seleccionando pero sí que es verdad que en función del ambiente que haya y es más fácil usar una, una mutación o no una, usala eh, el mismo Yobu que naciera con el pelo blanco cuando aquello era una viesca marrón pues seguramente lo tendríamos jodido para quezar eh, seguramente morrería en antes de follar Eh, ...o de ser follada y no se reproduciría y no transmitiría los genes de pelo blanco. Claro, por mucho que tal, pues no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Joder, que si viene una glaciación y hay vienes, nieves eternas... ...coño, pues, pues sí, ¿eh? entonces sí que seguramente coma mejor... sí que seguramente llega mayor, sí que seguramente tiene oportunidad de reproducirse ¿eh? y entonces es, bueno pues sí que sí que transmite los ochenes del pelo blanco y entonces empiezan a proliferar los yobos blancos ¿eh? Eh, sencillamente sencillamente eso que que el yegu desarrolló el pelo blanco para adaptarse no no el pelo blanco surgió no lo desarrolló nadie ¿eh? Ni no lo desarrollen nadie con, con la finalidad de. No, no, no, no. <risa> vale. Otra cosa que se puede. Lo que sí se puede decir y es que. Pues una, una serie de individuos de esta especie. Posiblemente. ¿eh? Eh, nacieron con el pelo blanco. Y entonces. Cambiaron esos costumbres. Para intentar convertir aquello en una ventaja. Si sí, eso sí puede ser. Por ejemplo, imagináis. Eh, que el. El, el yobu blanco. ¿Eh? ¿eh? de que bueno pues eh, en el pico el monte que sí que hay aunque él naza en un tiempo relativamente templado que, que el valle está la vieja marrón y tal pues presanciase ¿eh? de que arriba de, de en la parte de de los montes pues sí que hay nieve ¿eh? y sí que allí dice, coño pues cuando vengo para acá eh, eh cazo mayor ¿eh? No se me no se me ve tantos cuando es me mayor me y entonces les en precios el agarro es más fácil bueno pues entonces ya es fácil eh, que por esa decisión individual esas, ahí sí influye la decisión del individuo Yo siento de los que piensan que las mutaciones, ¿por qué se producen al azar? De momento pienso que se producen al azar, eh, pero no es el medio el que selecciona y el propio individuo el que selecciona en función de la su conducta, ¿eh? en función de su comportamiento. El medio no llega <risa> a joder. O, o bueno, no siendo que crees en Dios, oh, cuidado. Si creíamos en Dios, entonces puede ser que el medio sella a Dios y, y sella el que seleccione tú sí, tú no. ¿eh? Bueno, pero si no, pues ya pues, el individuo. El cambio produce de una manera azarosa, eh, pero la decisión de ese individuo que le si ocurrió subir a cazar al pico del monte, bueno, pues eh, proporcionó y la posibilidad de alimentarse bien, de crecer, de transmitir los oxígenes y de que nacieran otros llovinos blancos a los que el sopa enseñó el ellos a, oye, no muéseis para pa el valle. qué ¿Eh? tontería porque allí vais a pasar más fame que, que hostia más fame que carpanta ¿eh? allá va a ser mayor oye pues aprendéis a, a esconderos en la nieve dirá vos el, el vuelo que tiene pelo marrón dirá vos eh, escondéis vos les rames no me no no sé si ya es mongoles eh, que vosotros tenéis el pelo blanco y lo que tenéis que hacer y pues pues habéis vos pente la La nieve, ¿eh? esas cosas, ¿no? y ni no hagáis caso al, al vuelo. Bueno, pues esto básicamente <risa> y es lo que lo que viene a ser la teoría de la selección natural, que nada tiene que ver con, con esos babayaes que, que bueno, pues que, que de algunas veces o muchas veces nos, nos cuenten. ¿no? Claro, eh, la teoría de la de la selección natural eh, y es válida. ¿eh? Para, la, para explicar la evolución filogenética eh, porque básicamente, bueno, pues eso basase en, en la transmisión de, de algunos caracteres eh, y en el uso que el individuo idea esos caracteres y de esa manera va entendiéndose. Yo cuido que, que entiendese bastante bien, el, bueno, pues cómo evolucionaron las especies actuales, por qué las que existen ahora son como son y, y bueno, demás. ¿Qué es lo que pasa? Luego está la otra cuestión, que es la evolución ontogenética, la evolución de, del individuo, de un individuo cualquiera, ¿eh? tú, yo, el, el perro del vecino, ¿eh? la cucaracha que al contraste y cuando abriste el, el armario donde tenés el cubo, la basura, y ¿eh? cualquiera, cualquier individuo, y mesmo les, incluso casi podría decir. Bueno, no, no voy a meterme con las plantas porque ahí también hay también un jardín, nunca mejor dicho, del que no sé yo si, si iba a saber salir ¿eh? de, manera, de manera a fallaiza. Bueno, digamos que en la, en, la teoría, en la teoría de la evolución antogenética, yo soy de los que para explicar el comportamiento de las personas y por qué crecen y por qué fan las cosas que fan y por qué piensan lo que piensan y demás... Yo pienso que lo fundamental ¿m? y ahí sí que veo la explicación todavía casi de manera más más clara que, que, que la filogenética y decir eh, y la teoría del aprendizaje todo absolutamente todo ¿eh? lo que lo que hacemos lo que fa cualquier persona eh, bien bien yo pienso Eh, ...directamente gobernado... ...por las consecuencias... ...de las acciones... Eh, ...básicamente, va, ¿vale? luego influir muchas cosas... ...pues... Eh, ...la percepción e interpretación... ...que, que se idean esas consecuencias... Que, ...que el individuo idea... ...que yo pienso que bien... ...también... Eh, ...sencillamente por lo que aprendió anteriormente... ...por el su historial de aprendizaje... ...por ese proceso ontogenético... ...pero incluso todo eso que he aprendido antes... ...todo ese historial... Eh, bien también explicado por, por las consecuencias de los de los comportamientos en su momento, eh, bueno, algunos podrán decirme eso de, a ver, hombre, pero, pero, pero no sé, ya es incoherente. ¿eh? Eh, si hay un momento tal vez diciendo que las cosas se redámense, ¿eh? como desde esa hora que, que, que se aprenden y que, ¿eh? que lo que gobierna no lleve precisamente ese carácter de Dao, eh, sino que llega a la consecuencia de las conductas de la persona, hombre, pues porque las personas Somos de de todas las especies. Yo creo que vuelven este este sitio. Somos las que las que nacemos con con menos, ¿eh? más vacíes, más tabula rasa, más más pizarra reluciente. ¿eh? Eh, si miráis cualquier otra especie, pues bueno, las especies más más menos avanzadas, digamos, más sencillas. pues les críes nacen y ya saben comportarse ¿eh? sin falta de los pases, sin falta de, de aprender nada. Las especies cuanto más complejas son, yo qué sé, pues estoy pensando en los mamíferos superiores, pues bueno, pues ya oye necesiten tienen un periodo de aprendizaje, de más menos tiempo que tal con los ospas, y que de todas maneras resulta que, oye, pues... que el periodo es mucho más más corto del que tenemos las personas eh, las personas los seres humanos los somos y les Mulieres sapiens, eh, tenemos un, nacemos totalmente indefensos es lo que dicen siempre del ser humano nace indefenso ¿Eh? otras especies yo qué sé pues visteis nacer un potrín en cuanto nada ya está ¿eh? al, al minuto ya está corriendo por el prado y es verdad yo tengo, tengo los visto ¿eh? potrinos y chatinos que hombre, al minuto igual no pero pero a los 5 10 minutos igual ya está corriendo por el prado al minuto ya están de pies ¿eh? y, y a los 10 minutos ya están corriendo por el prado eso bueno Ver, si son 10 minutos o si son 30 joder, no me acuerdo, hostia hay mucho que no veo hacer ningún, ningún bicho bueno, la cuestión de que pues, el ser humano lo que a un mamífero relativamente superior, como puede ser un pues eso, un, un perro un, un chatu ¿eh? lo que es el mamífero superior y lleva minutos ¿eh? o días al, al ser humano lleva ahí años ¿Eh? Eh, yo no sé cuántos meses o, o casi un año lleva ya que un, una cría humana empiece a, a calear ¿no? y ni siquiera caleña bien, tienen que bueno pues callear eh, con cuidadín y tal, bueno ¿eh? ¿por qué? porque nosotros nacemos pues eso, más tabula rasa, cuanto menos traigamos de fábrica ¿eh? más espacio queda... para que podamos aprender... aprender cosas... por eso, entre otras cosas... digamos que somos... si se puede decir así... el pico de la evolución... podemos decir... ya veremos que no necesariamente... no necesariamente porque... precisamente la especie humana... y esta es una de las contradicciones... entre, la, eh, entre las... mis del aprendizaje... polontogenético... y la selección natural para lo filogenético eh, veremos que la conducta del ser humano no es precisamente adaptativa las demás especies digamos que, bueno, pues que más o menos todo lo que faen eh, bueno, pues contribuye a la su adaptabilidad eh, a, la su, a la su permanencia a la su supervivencia a la supervivencia de la especie A la transmisión por parte de los individuos, de los genes para mantener la, eso pues la, la especie, el, eh, la estirpe, <ríe> eh, lo nuestro no, eh, lo nuestro, no porque precisamente lo que estamos haciendo o lo que fae la mayoría de las personas y un, digamos que una evolución ontogenética satisfactoria pero que va totalmente en contra de la evolución fil eh, filogenética. Yo qué sé, pues, pues seguramente vaya, eh, le vaya muy bien para pa la so propia evolución a un autodirectivo de, eh, de una empresa extremadamente contaminante aumentar la producción de eh, la generación, por tanto, de, de contaminantes. seguro que para ese único individuo seguro que, que iba muy bien ¿eh? y seguro que esa es consecuencia, esa conducta ¿eh? voy a desplegar conductas que pongan ¿eh? en marcha eh, eh, pues incrementos en la producción de, de X producto y que a su vez llevan aparellados el incremento en la producción de mierda, de basura. Bueno, pues vale, venga, voy a incrementarlo, voy a tener unas consecuencias. Esa conducta va a tener unas consecuencias que van a ser que en la mi cuenta corriente va a aumentar en x millones de de euros, por ejemplo. Y, y con esos millones de euros pues la eh, también una consecuencia va a ser que voy a comprar un Ferrari eh, y un un chalet en el Monte Carlo qué sé yo ¿Mm? entonces bueno claro, diría hostia pues mira eh, ontogenéticamente ¿Mm? por las consecuencias, teoría del la aprendizaje, eh, las consecuencias son lo que gobierna la conducta, tenderá a repetir una conducta de ese tipo, porque si las consecuencias fueron tan positivas, pues claro, a la vez que, que repita esa, esa conducta ¿eh? tan, tan enormemente positiva, eh, con consecuencias tan favorables, pues bueno, digamos que va a estar precisamente... Eh, mmm, poniendo en, en, en marcha ¿eh? fenómenos que lo que van a hacer y contribuir a la, a la extinción de la especie humana cuido que está bastante claro que lo que estamos haciendo como especie y bueno y como individuos a lo mejor pues ya precisamente mm, de algo que va a Y es totalmente contrario a la transmisión de, de los Además, bueno Además, pues un, un individuo humano, un individuo humano, pueden ser muy exitosos eh, ontogenéticamente. Pueden desarrollar conductas eh, que sean muy premiadas, que, que tengan consecuencias muy positivas, eh, que lleven a, a incrementar a la probabilidad de... De repetición de esas de conductas y a lo mejor ninguna de esas conductas va empobinada a la reproducción y, el, eh, y la transmisión de los de los, los genes y es decir una contradicción bastante grande entre lo que lleva la, la, la mioteoría para el individuo, para la ontogenética la teoría del aprendizaje y lo que lleve la, la mioteoría para pa, pa la especie completa, para lo, pa lo filogenético. Una contradicción tremenda, una contradicción tremenda. la sin, sigo pensando que la teoría del aprendizaje que lo que mejor. Puede explicar lo que más puede, puede ayudarme a comprender por qué la gente, por qué las personas hacen las cosas que hacen. no es difícil encontrar el, el origen ¿no? de, lo, de lo que fue que ¿no? eh, Siempre, casi siempre puede encontrarse. Ahí habrá que buscar más o menos, pero, pero puede encontrarse. ¿no? Y, y eso es totalmente contradictorio con esa, con esa otra teoría que te explica, te explica la, la evolución de las especies, sencillamente por... El, el, el despliegue por cada una de esas especies de, de conductas que lleven a la, a la reproducción, a la transmisión de esos genes <risa> no, tiene nada, no tiene nada que ver verdad pero bueno yo sigo pensando que es allí una teoría también muy a por por explicarlo filogenético. Y hoy pues, pues, ese look, dice yo bueno, pues igual que la, ¿eh? la gravitación universal y una teoría muy a falleza. para explicar eh, los movimientos de los cuerpos a, a nivel cósmico y la mecánica cuántica y una teoría muy fallida para para explicar eh, pues pues bueno le, los movimientos de lo extremadamente pequeño pues joder va a ser que hostia no pasa nada no por por yo estar claro, en estos es mentiras ¿no? En estos es mentiras madre, en estas es contradicciones. No pasa nada. Paso a mí. Well, this is lycoraxy and this music is very dangerous. So take care cuz you near know, nothing yet. So forward Mr. DJ and start from the blood clot top. I tell you I're Lot of things to do, way. Lots of things to do. Got to do what I got to do. Rasta. Sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre Dubieu. 107.3 de la frecuencia modulada y www.radiocuca.org. Sigue sintiendo despotricar al anedónico miserable. El otro día tuve una, una discusión, discusión amable, por supuesto. Es Mis discusiones siempre son amables, cada vez son menos, también es verdad, porque con la, con la edad yo en antes era muy discutidor, ahora ya no soy tan discutidor. En antes y era mucho de llevar la contraria. Sí, eso igual sí que sigo siendo. Además, bueno, en mi vuelo yo era un gran... ¿eh? un gran llevador de la contraria, por deporte. Yo pienso a veces, cuando digo por deporte, digo que, que era por chinchar. A veces eh, llevaba la contraria por chinchar. Y a veces llevaba la contraria por chinchar. Tengo que tengo que reconocer, gustame mucho llevar la contraria. ¿eh? Y hubo un tiempo en el que gustaba también mucho discutir. Cada vez gustaba menos discutir, porque también es verdad que cada vez la calidad del discutinio pues bueno, ya es más, y más complicada y encima, como cada vez soy más consciente de, de la gran cantidad de cosas de las que no tengo ni puta idea ¿eh? cada vez soy más consciente de mis carencias entonces cada vez cuéstame bueno, cuéstame más ¿eh? ponerme a, a discutir y a defender argumentos porque precisamente como siento tan consciente de, ¿eh? de, lo, de lo falibles de lo falibles que son los mejores argumentos no discuto Por embargo, el otro día, eh, el otro día diome, diome por discutir diome por discutir con este asunto de la ciencia que ya sabéis que me trae a maltraer. Eh, a ver, yo de la misma manera que, que podía discutir y, y chocar con los, con los cientifistas absolutos, ¿eh? con una persona que, que sencillamente se niega ¿eh? a aceptar la existencia de un fenómeno porque sencillamente ya está... Eh, hay un axioma, hay un dogma que dice todo lo que se deja de este tema pues pues es sí, que lleva una chorrada y no sé qué, no vale la pena investigarlo, bueno, pues no yo pienso que incluso los temas más más chorras eh, eh, incluso esos temas valen la pena molestarse en, en intentar saber eh, conocer el shorishin que seguramente no sea en absoluto el que, el que te defiende la gente que te fala de ello yo que sé, pues cuando te dicen ah pues pues yo creo creo mucho en en qué sé yo eh, pues en los curanderos estos que eh, que a través de, de, de la magia que ellos transmiten la naturaleza y no sé qué pues pues los grandes dioses de la naturaleza tú ven a través de ellos y tienes un esguince y cúratelo bueno pues pues yo incluso eso ¿eh? Pienso que, que conviene investigarlo y de explicarlo, porque, por ejemplo, no sé en otros sitios, pero, oye, pues los que somos más o menos de la misma generación y ya no digamos de más para arriba, y, y que somos por lo menos de Asturias, no sé si en otros sitios se daba, hostia, pues estamos fartucos, yo pienso. ¿eh? Fartucos no, pero y es fácil que de alguna vez tengamos un día de algún curandero, que no te falaba ni de ni de Jesucristo ni nin de ningún Dios de la naturaleza, sencillamente bueno pues era un gran conocedor de, de, de, de sistema musculoesquelético humano, eh, sin falta más de las veces de tener Dios a, a, a ninguna facultad y eran capaces de bueno, pues a través de, del movimiento de tratamientos manuales pues eh, intervenir sobre bueno pues de algunas dolencias ¿eh? tipo eso pues dolencias musculoesqueléticas básicamente en un doctor tipo que yo lo que pasa que bueno pues como hay el axioma de que todo digamos que algunos científicos tienen o tienen ese axioma ese dogma de todo lo que venga de yo que sé mismamente todo lo que se llame curandero y que y un mago <risa> y una chorrada eh, no, no necesariamente ¿eh? porque hay que acordarse que muchos términos ¿eh? son polisémicos y pueden referirse a ¿eh? pueden referirse a más de un concepto ¿eh? pusas el mismo término por referirse a dos conceptos totalmente diferentes ¿eh? pusas el término curandero por referirse a uno de estos paisanos que ya no sé si queden Y paisanes, vale, que ya no sé, que ya no sé si queden yo por lo menos por desgracia no conozco ya ningún. Oye, si conocéis a alguno por favor dame la referencia. Estoy temblando por la próxima vez que tenga un, un esguince. ¿eh? O que me desloque de algún miembro. Que no, no sé ya a dónde ir. Sí, bueno, a la medicina a la medicina, a la medicina ¿eh? normal. ¿Mm? al hospital, a urgencias, para que me lo venden y me lo dicen ahí, y me digan, nada ah, no te muevas en tres meses y, y te cura. ¿Ya? A mí me gusta más decir a esos otros que, ¿eh? que te lo arreglaban, te lo meneaban y lo en el día, no tenés que dar tres meses, pero bueno, oye, en fin, eh, que eso, si de alguno sabe del tema, que me que me, ¿hmm? me pasa la referencia. Pues eso, ya vos decía, que aunque se llama curandero, no yo lo mismo, ¿eh?, una persona de estas que que conoce el sistema musculoesquelético, que una persona que dice que ah, que cura el cáncer imponiendo sus manos. Ah, o que el cáncer eh, viene todo de eh, de bloqueos mm, emocionales, ¿eh? o que o que pues, pues qué sé yo, que cura ese todo tomando tomando el ...el suplemento mineral milagroso... ...es y a base de... ...de ...no, no es lo mismo... ...no es lo mismo... ...por eso precisamente... ...conviene investigar... ...o conviene investigar... ...o conviene por lo menos cuando menos... ...prestar atención... ...para conocer los dos fundamentos... ...lo mejor resulta que... ...yo que sé, pues vas a... vas las Amazonas... ...por decir un sitio... y vas a vas a un vas a un chamán ¿eh? y da tú hierbas eh, y, y curasete un, una enfermedad que tenías pregúntese al chamán coño y esto entonces por qué llegó y él dirá no pues esto llegó porque el gran espíritu ¿eh? me en rivales hierbas y entonces esos hierbes en mágiques y absorbieron la todo ¿eh? la to enfermedad no pero sí conviene investigar el por qué ¿Eh? ¿Por qué sucedió eso? ¿Eh? ¿Cuál es el motivo? No, no necesariamente es el motivo que, que la persona que, ¿eh? que, lo, que, lo, que lo exerce piensa que yeah, pues, es, pues es otro. ¿Eh? Eh, por ejemplo, cuando, cuando te dicen de algunos hipercientifistas de estos eh, eso de la sensibilidad electromagnética y una chorrada como la copa de un pino. No, bueno, la chorrada como la copa de un pino. y es la de explicación que dan unas personas que sufren un fenómeno que por motivo que se atribuyeron a eso ¿Mm? a lo mejor porque no sabían lo que era y otro ellos dicho, no esto va a ser ¿eh? que aquí hay wifi entonces, hostia, pues será eso será eso ¿Eh? no tiene sentido ninguno, ¿eh? no tiene sentido ninguno porque no tienen, de momento por lo menos, base ninguna pero el hecho y que la persona experimenta ¿Eh? experimenta eso, experimenta sin malestares y dolores y lo que sea, ¿eh? que lo atribuye, ¿qué más da? no no lo atribuyamos a eso pero vamos a investigar por qué ¿eh? porque lo siente yo por ejemplo, eh, eso hay, hay poco no sé quién dice, eso de la sensibilidad electromagnética no existe no, no, cuida bien, existir existe otra cosa y saber exactamente qué y exactamente que llegue que llegue un una, eh, una, un auto autoconvencimiento de la propia persona y un, una sugestión de otra no lo sé por el caso llegue el fenómeno el fenómeno existe vale Es decir, que, que yo discuto o discutiría en mis tiempos de discutor, discutidor, discutiría mucho con los cientifistas Bueno, eh, todavía sigo llevando lo contrario. Cuando me topo con algún científico de estos ¿eh? Eh, al ciento y tal. Pero, yo que desgraciadamente, eh, bueno, desgraciadamente, o. Bueno, sí, desgraciadamente, ¿qué coño? Cada vez lo que hay más, ¿eh? Eh, eh, los que para los que va el todo. y encima pan arriba no ni es que valga todo y es que cualquier cosa que tiene el viso de, de científico ¿eh? de oficial digamos pues, pues, hay que hay que negarlo por, por norma ya ¿eh? y, y cualquier cosa que tenga el, el viso de, de alternativo de, ¿eh? de tal pues eso hay que cuyelo aunque sea la chorrada más grande del mundo yo qué sé como la la baballada esta por dios Perdonadme si dice alguno por ahí, pero pero dame mucha pena, pero pero es que no tiene ningún tipo de base. Todo eso de, de, de los antivacunas, madre del amor hermoso, eh, de, de, de toda esa gente que no que, quiere eh, que tomar un medicamento, eh, no quiere tomar un medicamento por, porque bueno, porque les farmacéuticas les Eh, quieren matarnos sé, y no sé qué, que no digo yo que las farmacéuticas buenos, ¿eh? pero tampoco necesariamente hay que... ¿eh? Hay que joder, si, si estás malo de algo, tienes que tomar una medicina para curarte, tampoco pasa nada, ¿sabes? Si una cosa muy grave, hostia, sí, pues, pues que esos 20 pavos que pagaste valen para financiar ¿eh? A una empresa que dicen que un tiempo fue pastillas y, y, y al mismo tiempo fa yo qué sé armes químicas, qué sé yo vale sí pero coño en caso llega no mueras ¿eh? Entendámonos, sabemos lo que quiero decir y que estoy caliente mucho cuando falo de cuando falo de este tema porque esa misma gente ¿eh? son muchas veces también los los que te, te falan de, de las maravillas de, del suplemento mineral milagroso ese ¿eh? si que luego resulta que llegue, y es ya, ya, ya. Y otra cosa, y él. Y, y, y siempre te dirán eso, de no, pero hay estudios que lo demuestren. Claro, a ver, estoy el, el sitio al que, yo, al que yo quería llegar. Discutiendo con una persona contraria a la vacunación de los niños, eh, decíame que hay, hay estudios que demuestren ¿eh? la, la, la nocividad de los vacunas. Y claro, demostrármelo dándome referencias de, de un autor, de, de libros, de tal. Y bueno, pues aparte de que sí, hombre, pues no lo dudo. ¿eh? Cualquiera puede puede dar una ¿eh? puede afirmar una cosa y decir que hay referencias sencillamente estudiándole el mismo. ¿eh? Lo estudia el mismo. Puede citarse incluso a sí mismo la gente de, de su ámbito. ¿eh? una de las cosas que, que conviene diferenciar cuando hablamos de, de estos temas que las opiniones ¿m? no valen todo es lo mismo ¡no! este buen rollismo al que nos lleva nos llevan ahora eh, bueno pues el, la sociedad digamos que nos lleva a hacer un buen rollismo hacia decir que, que, que, que todas las opiniones son igual de válidas no me no, oye mentira, todas las opiniones no son igual de válidas hay unas opiniones más válidas y hay opiniones menos válidas incluso hay opiniones estúpidas ¿eh? y eso de que hay que respetar todas las opiniones y mierda ¿no? no hay por qué respetar opiniones estúpidas totalmente estúpidas eh, hay que respetar a las personas que les opinen eso sí las personas son respetables ¿eh? hasta el momento en el que faen daño voluntariamente a otros son totalmente respetables ¿m? eso sí yo puedo tener muchísimo respeto y incluso cariño a una persona y por considerar que sus opiniones son basura. ¿eh? Eh, lo uno no quita lo otro en absoluto. ¿eh? ¿Puedo dar mi vida? ¿eh? ¿Puedo dar el brazo derecho por una persona? ¿Eh? Digo el brazo derecho porque ya total tengo los disádicos cinésicos y ¿eh? el izquierdo no lo daré, pero a ver, fuera coñas. Eh, Podría hacer lo que fuera por una persona Y considerar que las sus opiniones en algunos temas son basura. ¿Mm? No implica lo uno al otro. Pero bueno, lo que quiere decir precisamente eh, las opiniones. Sí, bueno, pues yo puedo contar. No sé si vos acordáis si los que sentáis esto sentís habitualmente anedonia aquel programa que hice sobre la conspiración del pimiento. ¿Eh? Yo di una serie de afirmaciones sobre el, el pimiento. El pimiento ese, ese producto que, eh, que nos dicen ah qué bueno, qué rico, y que está plagado de, de factores de control mental. ¿m? Y que son los gobiernos que engañarnos y hacernos comer, eh, comer pimiento para tenernos a todos más tranquilinos y, y, y mejor controlados. Hay un montón de estudios que lo demuestran, ¿eh? Sí, sí. Podría ponerme a citar aquí docenas de estudios. Pero yo mentira. Yo puedo decirlo. Pero no podría, no podría citarlos. porque no existen. Porque yo mentira, ¿eh? Sencillamente, ocurrirme a mí que tengo intolerancia al pimiento, bueno, no sé si tengo intolerancia, yo no término también muy muy de moda esto de la intolerancia. Yo sencillamente sé que me que como pimiento, ¿eh? Que por cierto, bueno, no me gusta, ¿eh? y, y, y si lo como o incluso lo huelo, revuelvo también los y e incluso si lo como, cagome, dame cagalera. Entonces, ahora en antes ya era ¿eh? tener mucha tontería, eh, ser muy repugnante. Ahora ya tenía intolerancia. Bueno, pues antes ya era repugnante y ahora soy in... tengo intolerancia al pimiento. Si voy a decir, soy intolerante. <risa> bueno, sí, también bastante. Con algunas cosas soy bastante intolerante. Pero bueno, que eso, que tengo intolerancia al, al pimiento. Bueno, pues sí, joder, ¿qué pasa? Pero eso no puede llevarme, o no debiera llevarme, poder pues. no debería llevarme a, a desarrollar una teoría conspiranoica sobre ¿eh? el pimiento como factor de control mental de la población y, y no sé qué cuántas historias. Y es mentira, y podría decir aquí ahora mismo en la radio podría citar no sé cuántas tal. Y es mentira, no puedo citar estudios porque no los hay Pero incluso podría hacerlo. ¿eh? Eh, vamos a imaginar que, bueno, pues, que yo fuego el mío propio estudio Sí, yo hago mi propio estudio y obtengo les consecuencias oye, buscando sabiendo lo que se busca ¿eh? <ríe> alcuéntrase si tú quieres encontrar de algo búsquelo y alcuéntreslo pues yo podría eh, al contrario hacer un estudio entre un montón de personas y, y demostrar efectivamente que, que el consumo de, de pimiento pues fallen las personas más más dóciles ¿eh? y más más permeables a, a las mentiras que ellos diga al el telediario podría hacerlo tranquilamente podría incluso publicarlo ¿Mm? podría publicarlo por mi cuenta sí podría podría publicar seguramente una docena de, de libros ¿eh? y en cada en cada libro que escribiera citaría los los estudios que ya publiqué en otros libros yo podría tranquilamente eh, tener un, un, un corpus ¿eh? académico <ríe> si puede decirse así ¿no? eh, para poder citar estudios que, que demostrasen que el eh, que, que estaba estudiado hay estudios que demuestran que el pimiento efectivamente eh, incluye factores de control mental que yo lo que pasa que bueno pues mira vamos a ir más allá ¿eh? Una cosa ya tremenda, y que en estos ámbitos pasa mucho, y es el tema de las de autocites. ¿eh? De cómo en un libro un autor se cita a sí mismo. O, bueno, según vaya, vaya expandiéndose la idea, ¿eh? Eh, seguramente pues de alguna serie de, de, ado, de acólitos, ¿eh? de discípulos, ¿eh? pues vayan también estudios de ¿eh? que demuestren lo mismo que yo. Entonces, según el paso último yo voy a poder citar también los estudios que hacen los demás ¿Mm? bueno, a todos autopublicados <risa> ¿Eh? o a lo mejor resulta que incluso podemos mandarlos a de alguna a de alguna revista científica y esa revista nos lo publica ¿Eh? y entonces ese ¿eh? si cualquiera puede decir venga mira Yeke, panriba publica ellos lo eh una revista científica pero cuál ye? el índice de impacto de esa revista. Si yo hago un estudio, ¿eh? Eh, coloco bien los estadísticos, los ¿eh? muevo los a, a mi, ¿eh? según el mi interés, las herramientas estadísticas es ajustes para que los resultados se correspondan co, con lo que a mí me interesa que saque, eh, publicaría lo Nature. No sé, pregunto. Publicaría me lo, no sé, de alguna revista importante. Si yo lo mando a alguna revista, yo qué sé, al Learning and Motivation, eh, cómo el pimiento interfiere en los procesos de aprendizaje, y que básicamente yo les revistas esas importantes que conozco son ¿eh? <risa> referidas al, al mundo del aprendizaje. Pues no, no me lo publicaría. sabes por qué? Porque... Eh, Esas revistas, para poder eh, publicar un estudio, ese estudio tiene que cumplir una serie de, de criterios. ¿eh? Esos criterios de los que, bueno, ya mencioné tantas veces hablando de, del método científico, básicamente tienen que cumplir, bueno, pues, con, con unos criterios estadísticos, matemáticos, no mal todo, ¿eh? Dentro de la estadística, eh, tú puedes decir, bueno, eh, eh, tengo un, un 52% de de, eh, de los que dicen que, que yo como yo quiero, que más o menos presentan el resultado que a mí me interesa, o sea que digo que te ha demostrado yo mayoría, ¿no? Bueno, pues a lo mejor resulta que eh, esa revista en cuestión, yo ya no estoy mentido en este ámbito, no me acuerdo, antes sabíamos muy bien los criterios. Pero a lo mejor la revista en cuestión ¿no? requiere un índice de significatividad bastante mayor, ¿eh? bastante más, más esa significatividad creo que se movía entre 0 y 1, si ¿sí? no mal recuerdo, hay muchos años ya. Y para poder, para poder pa que te lo publicas en una revista, el resultado tenía que tener un, un índice de significatividad superior a 0.95, Me parece que ya era sena. ¿eh? Que tenías un 0,80, joder, mira, está perfectamente demostrado que un 80%, no, eso no es mal. Luego, aparte, tienen que ser absolutamente replicables. Cualquier estudio, ¿eh? cualquier investigación científica, para que pueda publicarse en una revista de prestigio, tiene que ser absolutamente replicable. ¿eh? Tienes que dar los detalles de, de, de cómo lo hiciste y todo. Hasta les marques de. Eh, si usaste un, un trapo eh, para pa limpiar un algo, usé un trapo marca tal de tales dimensiones. Eh. Sí, sí, sí. Fecho con este material. Por si acaso. Porque a lo mejor resulta que también a lo que tú atribuís les, eh, los resultados, pues a lo mejor es sencillamente al, al material de que estaba fecho el trapo. ¿eh? yo puedo hacer un estudio con ¿eh? con ratas a ver si a las ratas les gusta más el, el azúcar o la sal ¿eh? y yo estoy agua con azúcar ¿eh? después mi eh, beben qué sé yo pues ponte 100 mililitros de agua con azúcar y al día siguiente fago la prueba limpio muy bien todos los, todos los bebederos ¿eh? con un trapo fago la prueba con el azúcar salado y beben nada más 50. Coño, y bien 150 no Hostia, pues de, de, del libro blanco y en botella. Esto es que el el agua azucarado preste ellos más que el agua salado. Pues no, a lo mejor es sencillamente que, que el trapo con el que limpiaste está fecho de una fibra cualquiera que deja muy mal sabor y lo que no ellos gustó no fue el salado. bien otro científico después que volvió a hacer el estudio, pero fue lo con, con un trapo de, de otra fibra cualquiera y resulta que ven igual. Entonces la to conclusión ¿eh? de que el azúcar ya era más sabroso que la sal y mentira, la sal y mentira, no no hiera eh, el digamos la variable importante, la variable eh, cómo se decía, la, la variable independiente, pues que hiera, bueno no sé pierdan un poco ya, el que se un poquillín más de diseño experimental sabrá más de, de estas cosas, pero bueno vamos a decir sencillamente que no hiera la variable explicativa, que hiera otra. ¿Mm? En antes ya te iba a ponerme a hablar de, de lo que era el, el índice de impacto. El índice de impacto lleva una medida de lo fiable y lo importante que lleva una revista. Eh, no lleva lo mismo publicar en la revista del, del barrio o en la revista de la tu universidad que en una revista a nivel internacional. Eh, no es lo mismo publicar en, en Nature o en Science que publicar en cualquier otro sitio. ¿Por qué? Eh, por el número de, de citaciones. Eso es lo que, lo que es el índice de impacto. El número de veces que otros ¿sí? citaron el to, la tu publicación, la investigación. Eso básicamente es el número de impacto, el factor de impacto. Eh, cuanto más exigente Con las condiciones en las que se hizo un estudio y una determinada publicación, normalmente mayor y el su índice de impacto. Eh, seguramente el, el índice de impacto de, de, de, de la mi publicación, de, de la mi investigación ¿sí? sobre los factores mentales presentes en el pimiento. la revista que me lo publicase deba tener seguro un índice de impacto pequeño No deba ser muy exigente porque me parece a mí que por muchos vueltas que hiciera que ¿eh? deba costarme bastante trabajo, a tener que, ¿eh? que manejar bastante los estadísticos que vayan ese índice de significatividad para que pudiera darme como resultado que efectivamente el pimiento tenía... factores de control mental que el pimiento tiene algo aparte de, de no gustarme <risa> sencillamente no me gusta joder el pimiento ¿no? sencillamente eso eh, por favor cuando cuando veas un, un libro gordo que dice eh, les vacunas provoquen autismo ¿eh? mira y a ver a quién cita mira y a ver dónde está publicado eso eso que cita yo sé que hay un proceso complicado Pero no es más complicado el, el creyese creyese eh, la historia del paranoico en cuestión, no es más complicado eso que el creyese la de una persona normal y corriente, un científico que investiga y que publica. Lo que pasa es que por el motivo que es ella, hoy por hoy, hay una tendencia terrible a sencillamente pues creer lo que... Eh, lo que nos dice el, el, el, yo qué sé, el, el paranoico de turno y no creer lo que nos dice el, el investigador. Oye, pensamiento crítico, actitud crítica, siempre y ante todo. Eh, pero esa ya es la cuestión. Ante todo. ¿val? No mal ser hipercrítico con un cosas y hipercreyente. Eh, ciegamente creyente con otros. ¿Pasa mi? No sé yo. Salimos, un ya, un propósito, un destino Celacia y nos ilumina el camino Y seguimos, y salimos de la bodega Pero no nos parecemos a Diego de la Vega Está en boga, no luchar por nada Y aguantar insultos y salivadas Del sistema, de la sociedad Que nos explota, y luego nos margina Pero hoy no seguirán, hay una barricada Y no pasarán Jimmy, Jimmy Déjenme mi ser ojo de y se lo va a comer Mucho tiempo jugaste pensando que no iba a terminar tu tiempo se acabaron las Correrías y persecuciones no podrás reocultar ya nunca más El gato atrapa al ratón y ahora todos miran nadie acota más porque para todos es un placer ver al gato comer y comer y comer Cuando agarro en el micrófono y no tengo que decir igual que yo lo agarro para sobrevivir hay ciertas situaciones que nos llevan a mentir y las aceptamos para sobrevivir Venimos a buscarte y no vamos a mentir Porque esta vez no nos podemos arrepentir No es que creamos que tengamos la razón Pero es que ya no nos queda ninguna otra opción Es muy duro, pero es así Para sobrevivir Jimmy Jimmy I, Jimmy I, Jimmy el micrófono y dejen de joder Todas las bandas que tienen promoción No tiene necesidad mi corazón y la razón Jimmy Jimmy Jimmy ah, Jimmy comida que quiero crecer Y van a ver lo que va a acontecer Sobre tus espaldas vamos a caer El gato atrapó al ratón y se lo va a comer Mucho tiempo jugaste pensando que no iba a terminar Tu tiempo se ha acabado en las correrías y persecuciones El gato atrapó al ratón y ahora todos miran Nadie cosa más porque el pardo no un placer Hacer ver al gato comer Y después de la bronca viene la tristeza de saber que hoy en tu mesa no hay comida que comer Dolor y impotencia que atraganta la garganta, las manos en la cabeza y una herida que no cesa Sangra pensamiento, sangra movimiento, supura momentos que ya fueron pasados que no hemos olvidado Están aquí con nosotros presentes, alimentando, acompañándonos Si le pegó hasta la madre en el día de cumpleaños, ¿por qué han de perdonarlo si ha hecho tanto daño? ¿Y qué la hace? Duele, que lo siente lo sabes lo que duele el látigo cuando estás abajo, por haber matado, por haber herido a quien tanto amabas, por haber disparado contra tu hermano. Ahora corres entre los lobos que Compañeros, eh, acabó el despotrique por esta noche, eh, eh, están sonando los Defcon 2, así que eso quiere decir que va terminando anedonia. Eh, no tuve de en directo, eh, el, el maceto espero que vuelva, espero que vuelva en septiembre que tenerlo aquí otra vez y a María también, espero que, que vuelva y tenerla pero aquí otra vez. Mientras tanto, un saludo para ellos, un saludo para todos los demás sintientes de Anedonia, ¿eh? ¿vale? Eh, esta semana no tengo ganas de ponerme a recordar los, los nombres de todos, acordadme de ellos dos porque se me meten al chat. Los demás, si queréis que os mencionen, metidvos al chat también. Bueno, no vos mentáis que para otro día menciono vos a, menciono vos a todos los que los estés que ahí, ¿eh? Porque que a hacer un, un repaso un día de estos, a ver quiénes todavía siguen sintiéndolo y quiénes no, pues, oye... Para asustar los saludos y saludar al, al que tiene que ser y al que no, no bueno, historias. Venga, oye, eh, abrazos, besos eh, que no nos coyen, ¿vale? A ninguno de vosotros que no nos que no nos pillen, que no nos garren. Cuidaos eh? hasta la semana que viene. hay que doblar la <risa> espinazo. besar su mano, su sable que Dios les salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie y hacer memoria.